...mujeres por la igualdad de oportunidades que nos llega desde Salta con la compañera Irene Cari. Buenas tardes, Irene. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Irene, estamos bien y esperamos que vos, mientras hablamos ahora, hoy te encuentres muy bien, que estés bien de salud y de ánimo, ¿eh? Sí. Sí, estoy muy bien. Sí. Bueno, bueno, es una alegría saber de eso porque habíamos hablado ya en algún momento contigo allá por abril y vos habías sufrido un maltrato sí, institucional... O sea, se había sufrido una detención. Había sufrido detención, sí. y bueno, eso es parte de una respuesta que vemos este, de parte de las instituciones, Irene, habíamos hablado de eso a la pasada, este, sobre todo cuando la mujer este, está empoderada y reclamando por eh, más igualdad justamente y por los derechos de sus compañeras sobre todo. En aquella oportunidad te habías hecho cargo junto con tus compañeras de una menor, Irene, y hoy por hoy este, tenemos que seguir hablando de los desmanes institucionales, Institucionales, eh, frente a una mujer que se, que se busca su lugar. Y este, queríamos que nos contaras qué es lo que está pasando con la designación de una titular para el Observatorio de Violencia en Salta, Irene. Bueno, este, este, diría que esta, no sé, esta peripecia comenzó en el año 2019 un 3 de diciembre, cuando yo apruebo un concurso público para acceder como directora en representación a las organizaciones de sociedad civil y a las organizaciones de mujeres feministas. Saqué el máximo puntaje de un concurso público que tuvo un proceso en un marco legal, tuvimos eh, las bases del concurso, se acordó, se armó asambleas previas al examen del concurso eh, en la Universidad Nacional de Salta, que está en pleno centro, la calle Alvarado y Buenos Aires, ahí nos hemos reunido varias organizaciones, no todas quizá, porque las organizaciones siempre vamos cuando este, realmente lo, eh, es un, una agenda de las mujeres como era más o menos el día, para el día 25 de noviembre. Tuvimos dos asambleas en el que acordamos cómo iba a ser la elección de la nueva directora, porque ya estaba el mandato cumplido de una compañera de hace cuatro años, la señora Alfonsina Morales. Bueno, eh, así comenzó y, y empezamos a reunirnos mujeres académicas como abogadas del Instituto de Género, eh, mujeres este, que venían litigando en casos de violencia de género. O sea, nos hemos reunido eh, en ese momento para consensuar para escucharnos unas a otras de cómo iba a ser este segundo mandato en representación a las organizaciones de mujeres eh, en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Porque el observatorio existe gracias a la lucha de los movimientos feministas en la provincia y como en todo en todos lados. Las mujeres lo peleamos, las mujeres lo discutimos, las mujeres nos, nos resistimos, las mujeres... Re reclamamos, interpelamos a la clase política, a las instituciones para que exista justamente un lugar de incidencia dentro de las políticas públicas de una provincia como Salta con todas sus características, que, esto, que es muchas veces antiderecho los fallos que se dan, el tema de vulneración de los derechos todos estos temas se han trabajado entonces la base del concurso tenía que apuntar más allá de que los movimientos somos muchísimos pero no tenemos lo que dice, lo que estaba exigiendo la base del concurso en un modelo paradigmático como tiene las universidades, eh, el Poder Judicial, eh, los concursos por el OBCM, ¿no? Claro. En la, el que tiene el, el, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el de Poder Ejecutivo. Eh, entonces, eh, más o menos nosotros vimos cómo son los concursos y cómo fue aquella vez, por primera vez, en la existencia del observatorio. Bueno, así llegamos a armar un protocolo, eh, perdón, las bases del concurso, sin un protocolo que no dice la ley. O sea, en el observatorio no existe un protocolo que diga cómo se van a organizar la, las organizaciones de sociedad civil para elegir su representante como directora en el observatorio. No existe. La ley 7.863 tiene un vacío hay algo que no está escrito, entonces nosotros hemos analizado y hemos propuesto que la organización, la compañera que asuma, por favor que se revea con todos los movimientos posibles, que sea el primer trabajo, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, lo que podría ocurrir, porque no hay un protocolo. Entonces llegamos en a un acuerdo, dos asambleas, en la tercera asamblea ya quedamos, que vamos a participar todos a través de un grupo de WhatsApp, donde ingresa la amparista, que es la que me cuestiona a mí para no acceder, para, realmente para nosotros es lamentable que haya pasado siete meses y no puedo asumir el cargo por una, eh, por una amparista. El amparo escrito por la abogada Antonieta Plaza reúne todos la, la, el, el los estereotipos del cual nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo, digamos, en cuestión de sororidad, en cuestión de pacto entre las mujeres, la palabra que, que, tiene, que tiene valor en, los, en, en las asambleas, todo esto lo, lo, lo cuestiona, que evidentemente dice que ella desconoce que se haya llevado el proceso del cual te estoy hablando, te estoy contando, ella desconoce, ¿por qué desconoce? Porque es una mujer que jamás participó de las asambleas feministas, nunca, nunca, que yo lo, nunca la hemos visto incluso, es una compañera que es absolutamente trabaja en soledad ella lo dijo en las dos audiencias que tuvimos ahora que es una asesora eh, ambulante entonces no sé no sabemos eh, qué cuál será el currículum incluso no lo sabemos nosotros este Irene, para nosotros, para nosotros Irene. Perdón, perdón por la interrupción, para nosotros queda claro que vos sos la persona que tiene caminado el territorio y que junto con las compañeras de otras organizaciones tuvieron la amabilidad de acordar que iba a haber una manera de que la representación de las organizaciones no gubernamentales llegara pronto nomás, que no iba a haber este tipo de interferencias que ahora se plantea a través del recurso curso de amparo, entiendo bien. Así es, compañero. Muy bien. Es. El amparo es es, es un, eh, eh, no sé, como diría, una un obstáculo, una barrera para agilizar la, la, el rápido ejercicio del cargo y eh, también, ¿no? En esta pandemia, en este difícil momento que estamos atravesando, sobre todo en la, nuestra provincia, que hay una que hay una enorme exclusión y feminización de la pobreza, de las comunidades indígenas, de las organizaciones, sobre todo de, la, de las zonas rurales, que ellas sí vinieron justamente el día en que se ha tomado el examen de las bases, o sea, las bases territoriales tuvimos presente el día de examen del 3 de diciembre en las instalaciones del observatorio, Tuvimos siempre el acompañamiento de la directora saliente, de la señora Alfonsina Morales, la compañera nos, ac nos asesoró, nos explicó todos los pasos a seguir. O sea, hemos trabajado, si bien hemos trabajado en un grupo de WhatsApp, eh, haber acordado por los jurados, cada organización propuso diferentes eh, eh, expertas en género de la provincia, Para eh, que ese día este, estemos este, preparadas ya y, con, y acordándonos de quiénes iban a ser. Bueno, todas las que presentamos, algunas dijeron que sí, otras, otras profesoras dijeron que no. Pero bueno, salieron dos, eh, tres eh, jurados, el cual acordó la amparista. La amparista en ningún momento opuso a ninguna decisión de las organizaciones, estuvieron importantes fundaciones, organizaciones feministas de amplísima trayectoria en el que estábamos nosotras, no es que el foro sea único no, para nada, hay muchísimas organizaciones de, de amplia trayectoria y muy eh, de mucha voz, de, de una presencia fuerte en el medio, es, en, el, en la defensa de los derechos de las mujeres bueno, eh, entre eso salimos tres Foro de Mujeres, Multisectorial de Mujeres y Minga, que es una fundación importante de, de, de mujeres y de, de, y de, y digamos de distintas disciplinas que, que trabajan justamente el tema de violencia de género desde la perspectiva del, del arte, el teatro, la música etcétera, y que sale este, con 14 puntajes yo y yo, eh, después sigue 10 en lo multisectorial y Minga tiene puntaje 8 salió la terna en el que la señora Antonieta, la abogada Antonieta Plaza, no tiene ningún puntaje. Evidentemente no está, no figura, porque para decir, bueno, es la segunda que reclama, es la tercera que reclama, no hay fundamento. O sea, el amparo es realmente con un trasfondo misógeno, racista, clasista y de absoluta exclusión de las organizaciones, sociedad civil, las organizaciones, ¿de dónde venimos? Porque no toda la organización reunimos los requisitos legales que plantea las bases de un concurso académico. Claro que no. Entre esos puntos de, de la propuesta era que las compañeras que representan a la organización no necesariamente tenían que ser abogados. Cuestión que plantea ante el juez eh, Marcelo Domínguez lo planteó que sí es necesario que sean abogadas psicólogas académicas, expertas porque tienen que trabajar en las políticas públicas, porque tienen que tener un lenguaje que pueda comprenderse que pueda escribir un texto correctamente que una mujer como yo no puede estar en ese lugar tengo que refinar mi lenguaje a ese bueno, nivel llegó Irene la, el, la letra llegó... del amparo Así es. Qué así bárbaro, ¿eh? Es. es realmente tremendo. Entonces, lo que nosotros estamos esperando que el señor juez y el fiscal, eh, el señor Silvester, fiscal de Estado que estuvo presente, haber escuchado dos audiencias, realmente para mí fue lamentable. Y ya, ya no confronto nada con la señora Amparista, le dije que realmente lamento mucho que estar ahí, porque yo tengo muchísimos años de trabajo territorial, vengo del su mundo de las villas, vengo de los barrios, vengo de, de las comunidades indígenas porque soy de etnia, entonces acá hay una cuestión de clase, también, por supuesto, el tema político, imagínense ustedes que esta provincia es de conservador, de fuerte tradición antiderechos y yo vengo justamente... De poder, este, Desde licar. la otra esquina, digamos, Irene. Desde el otro lado, con mi pañuelo verde, somos parte integrante de la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito hace muchos años, el tema de lucha contra la trata. O sea, evidentemente, nadie este, va a ser muy difícil que lo asuma. Por eso pido a las organizaciones de sociedad civil, pido a la campaña nacional por el derecho al aborto, que las compañeras se puedan pronunciar, porque está claramente escrito en un, en un amparo que es excluyente, racista y que por una mujer que se dice que es feminista ¿Eh? Irene, por, por, los otros, por, la, por las otras protagonistas de este directorio del Observatorio de la Violencia contra la Mujer, ¿se puede esperar alguna gestualidad? Vamos a suponer ya, por mal pensados, irales, que del, ¿sí? del Poder Judicial, de la representante del Poder Judicial, no vayas a obtener un apoyo. Pero de la representante por la Universidad Nacional, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, que son más o menos los, los esperaba, interlocutores más sí, democráticos, Bueno, aún sigo esperando, ¿no? Siempre pienso que las personas eh, podemos este, reflexionar y revertir quizás la mirada. El, desde el principio nadie se opuso de que yo podía no tomar el cargo. Este, por recomendación de las compañeras salientes dice Irene, ganaste el concurso, mañana te presentás y pedís la llave, entras y hasta que salga tu nombramiento que a veces demora seis meses, uh, le digo no hay problema, yo me voy allá y me fui, pasó un día después, me voy eh, le pido a la señora Ana de Kler, digo Ana de Clerc, porque representa a la Universidad Nacional de Salta que, que es experta en creo que es antropóloga, no recuerdo exactamente, eh, le pedí, le digo, compañera, yo feliz, pensando que íbamos a tomar unos buenos mates y conversar, y yo quería un poco informarme cuál era la dinámica laboral de la, del observatorio, qué estaban haciendo, cuándo nos podíamos juntar. Inmediatamente me, lo que menos hizo fue un, un gesto de sororidad, me mostró una, unas notas que había entrado minutos antes del examen, oponiéndose a los jurados el tema de los resultados de mi examen. La verdad que para mí fue eh, eh, una pesadilla, ¿no? Pues, ¿Sabes qué? Este, más un examen académico, yo no tendré el título obtenido en el cartón, pero lo sí cursé en las universidades, estuve mucho tiempo en la universidad, ya grande con mis niños a cuestas. Tengo, tengo, tengo formación académica, quizás no obtuve mi cartón, pero le digo, compañero, Yo creo que la conciencia de sentirnos de dónde venimos ya es un inicio de poder eh, desear un país mejor, una comunidad mejor, un mundo mejor para nuestros hijos y, y nuestras generaciones. Entonces, no sé si se requiere exactamente el cartón, pero sentí la enorme discriminación de parte de la señora Ana de Clare cuando me negó en absoluta terquedad, diciéndome, No estoy autorizada a darte ninguna información, así que sororidad no tuve, no tuve. No sé ahora con las otras directoras porque no la veo más a Ana de Cleves, representante de la Universidad Nacional de Salta, no hicimos nada contra ella, solo salió en los medios que yo le dije que tuve una recepción de mucha, de mucha resistencia para que yo asuma el cargo. Pero además, Irene, parece Igual. que estuviéramos hablando de una petrolera de la provincia o de una empresa de no sé qué tipo de servicio cuando verdaderamente de lo que se trata es de que las personas que tienen la experiencia que tenés vos este, se hagan cargo de una, de una silla que hoy por hoy se ve que tiene un valor importantísimo en tu territorio, ¿eh? Sí, sí, sí, es así, es así. Realmente, mi, de dónde vengo, mi, mi, mi lucha... O sea, de lo, de lo que exijo, y de lo que nosotros exigimos con movimientos indígenas, movimientos de las villas, las mujeres rurales, este, tiene, evidentemente tocamos intereses que no se ven. Es lo que pienso, porque negarme tanto, ni siquiera decir, bueno, este, la verdad necesita este, otra cosa, la, el observatorio, no lo sé, la verdad no lo entiendo, pero si hay algo que está claro, es que hemos aprobado un examen, ninguna vez, o sea, no hubo ningún momento en esta provincia que una mujer de origen étnico, o de donde vengo yo, por lo menos de las villas, de, ninguna mujer pidió, eh, reclamó y compitió eh, un espacio de políticas públicas, un lugar de decisión dentro de las políticas públicas, nunca. Siempre fue mujeres que tienen tiene mucho arraigo en la clase política, si no es la señora, el pariente le dice a la nieta, es como una sociedad feudal, así. Tal Entonces, cual. Tal de pronto cual. vengo yo, que no tengo absolutamente nada, ningún vínculo, porque vengo de, de lugares que, de absoluta vulnerabilidad, y bueno, este, eh, no sé, capaz que soy subversivo, que si yo, yo entiendo, pero sí reclamo, y lo vamos a reclamar, de que así nomás no nos van a dejar afuera. Muy bien, Irene, definitiva, definitivamente ha de representar una figura así, subversiva, lo del pañuelo verde, lo de los derechos de las mujeres, lo de la pobreza, la justicia patriarcal y clasista, el abandono y la desidia del Estado y de sus representantes, todo eso es un combo para que vos te vuelvas una subversiva, definitivamente. Irene, queremos saber cómo se va a resolver eh, esta situación, más allá de que sabemos que el tribunal tiene pantalones este, y se maneja como un macho. Eh, más allá de que sabemos que por ahí no se puede esperar demasiado de este dispositivo judicial, Irene, queremos saber cómo, cómo se va a resolver esto, eh, pero ya nos quedó claro que en el territorio hay una hay un, una verdadera autoridad en cuanto a las políticas que deberían desarrollarse para evitar que se siga adelante con tanta violencia contra la mujer. Te invitamos a seguir sí. presa de nuestra agenda, Irene, y más adelante volvernos a, a, a encontrar, robarte unos minutos más de este horario y que nos cuentes cómo, cómo se desarrolla la defensa de los derechos tuyos y de tus compañeras, Irene. Muchas gracias. Muy agradecida. Saludo a las compañeras pampeanas. Gracias a vos. Gracias estuve y que, a algún y lado que... Estuve. me invitaron las chicas, las compañeras de la campaña. Visité la Universidad de la Pampa. Sí, fuimos. Sí, conozco la Pampa, Divina. Bueno, en la Pampa te conocen a vos también, Irene. <risa> sí, <risa> te me conocemos. encanta, me encanta. <risa> te conocemos, te conocemos. Sí, estoy... Gracias, bueno, gracias por estar aquí. Un abrazo, compañeros. Muchísimas gracias por esta sororidad, realmente. Me siento muy, muy afortunada de tener tantas voces que apoyan una justa causa para las mujeres que no tienen voz. Allí donde fuera. Gracias otra vez, Irene. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para Irene Cari, de.